miren lo que dice Apocalipsis 5 del 8 al 14 Dice cuando tomó el rollo los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de, incien de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios Y entonaban este nuevo cariño Diciendo digno eres de recibir el rollo <risas> Digno eres de romper sus sellos Porque fuiste sacrificado con tu sangre Compraste para Dios Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación De ellos hiciste un reino Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Luego miré Y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos. El número de ellos era millares de millares, millones de millones y cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la Criatura hay en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra y en el mar A todos en la creación que cantaban